Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa t-tini wa zaitun Empiezo con el nombre de Allah el clemente el misericordioso juro por el higo y por la aceituna wa turi sinin por el monte Sinaí. Wa hadhal baladil amin. Y por esta ciudad segura de la Meca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Que hemos creado al hombre con la mejor de las formas. Thumma radadnahu asfala safilin. Después lo enviaremos a lo más bajo, al fuego del infierno. Illa alladzina amanu wa amilu salihati falahum ajru ngayru mamnun. Salvo a quienes crean en Allah y en sus profetas y los obedezcan. Y obren rectamente, pues éstos obtendrán una recompensa sin límites. ¿Por qué niegas la resurrección y el juicio final, tras saber esto, oh hombre? ¿Por qué no es la resurrección y el juicio final? ¿Acaso no es habla el mejor juez?